Hola amigos de América Latina y el Caribe, ¿cómo están ustedes? Les habla Javier Barrios para presentar la primera emisión de Contacto Sur, correspondiente a hoy 66 del 2018, 6 de junio del 2018. Les saludamos, les agradecemos que usted que nos está escuchando nos reciba en su casa, en su hogar, en su comunidad, campesina comunidad indígena, comunidades urbanas, con su radio receptor, también con su equipo de celular móvil o su computadora, donde quiera que nos esté recibiendo a través de Aler Satelital. Muchas gracias. Estamos ya preparados para compartir con ustedes las noticias más destacadas. En Guatemala, tras la erupción del vol... Este país necesita mucha solidaridad... En Uruguay, la Federación de Profesores de la Enseñanza Secundaria y la Asociación de Funcionarios de la Universidad inician paros de actividades y movilizaciones. En Chile, familiares de los condenados por el caso Luzinger Macay hacen un llamado de apoyo y movilización al pueblo mapuche ante condena política. Comenzamos en Guatemala. Llanto, tristeza, eh, cenizas, mucho ruido y bastante solidaridad se genera en este país tras la erupción del volcán de fuego. Aumentan las cifras de víctimas, de afectados, pero este país necesita solidaridad y la solidaridad se está generando en los sectores populares y en algunos casos reemplazando al Estado. Vamos a compartir con ustedes un informe especial que preparó la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas FEGER, en la emisión vespertina de Contacto Sur. Los cuerpos de socorro, las diferentes fuerzas de la Policía Nacional Civil realizan esfuerzos conjuntos para rescatar a las personas y atender la emergencia. Vamos a escuchar una actualización de David de León, director de comunicación de la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres con Red, acerca de cuáles son las cifras hasta el momento de esta emergencia que tiene Guatemala en expectativa. Y al mundo también se ha iniciado una serie de espacios de solidaridad para apoyar. A las personas afectadas, pero conocemos primero las cifras que nos presenta Conred. Hasta el momento la cifra de personas afectadas se mantiene en eh, alrededor de 1.700.000 personas 3.271 personas que fue necesario evacuar el dato también de 46 heridos y 69 fallecidos por esta erupción del volcán de fuego Y en este momento vamos a escuchar unos testimonios de las familias, de las personas afectadas. Esto es presentado por nuestros compañeros y compañeras de Radio Cahuinaquel en Escuintla. En esta ocasión nos tocó vivir una erupción mucho más fuerte. Nunca antes habíamos podido tenido la necesidad de evacuar. Eh, siempre hemos tenido la dificultad de las erupciones con los gases y todo eso. Pero en esta ocasión sí... Fue bastante fuerte, que se sintió el azufre, mucha arena, mucha ceniza. Eh, entonces, nos vimos obligados a así evacuar. Era difícil salir para Esquinta, tuvimos que usar otra ruta a otra comunidad que está eh, a otro lado de nuestra de nuestra ubicación. Entonces, las necesidades que tenemos ahorita son eh, que se sin ropa, eh, que, que, con qué vestirse, chamarras, eh, comida, todos estos tipos de víveres no fue posible saber dónde ¿no? pues salimos de emergencia eh, mi nombre es Jesús miguel méndez eh, venimos de la colonia 15 de octubre de la trinidad estamos ubicados acá en una comunidad que se llama lucena y gracias a dios pues hemos tenido el apoyo el recibimiento de las familias este una 80 familias más o menos, estamos un grupo acá en el Salón Comunal, estamos otro grupo en la escuela y en algunas iglesias y en casas particulares. Y a este llamado a la solidaridad suma Augusto Jordán Rodas Andrade, Procurador de los Derechos Humanos de Guatemala. La verdad que es una catástrofe inmensa la que estamos pasando, nos llena de valor a todo el país. Y es una oportunidad para dejar al lado cualquier diferencia y unirnos en base a la solidaridad de ser capaces de salir, ya lo hemos demostrado terremotos, también en huracanes, estamos en un lugar muy vulnerable geográficamente que nos hace estar susceptible a todo esto pero cómo a través de la solidaridad, sin aprovechar estas circunstancias de ningún tipo. Yo confío mucho en que las autoridades eh, del Ejecutivo hagan bien su trabajo en esta crisis, que se tenga el liderazgo suficiente para sacarnos adelante como país. Nosotros, como Instituto Popular de Hechos Humanos, tenemos la competencia de, de supervisar la administración pública, dar recomendaciones. Pero en esta ocasión también estamos dando un acompañamiento psicológico tan necesario. Eh, hemos establecido dos turnos con la psicóloga de la institución que van a estar aquí porque al platicar con los deudos de los, de los fallecidos uno se da cuenta del efecto devastador que tiene de la noche a la mañana perder a sus seres queridos realmente es lamentable. Bueno, y en nuestra solidaridad con los hombres, mujeres, niños, campesinos, indígenas de Guatemala. Hay una preocupación importante que al menos 192 personas están desaparecidas según el último balance, no se han localizado y eh, la cifra ya subió hace unos minutos a 75. Así que estén atentos a nuestros informes que estamos generando a través de de Aler Satellital y también la Federación Guatemalteca de Escuelas Radiofónicas fer que ha empezado una acción solidaria con en favor del pueblo guatemalteco. Seguimos con más información, nos vamos a Uruguay, ha comenzado una, un paro de profesores de la enseñanza secundaria y también de la asociación de, la, de funcionarios de la Universidad del Trabajo de Uruguay. Realizan paros con movilizaciones y ocupación de centros de estudio. Reivindican aumento del presupuesto para poder llegar al 6%. Eh, vamos a tener informes con nuestros compañeros y compañeras desde el Cerro de Montevideo. Informa la Cotorra FM. El 5 y 6 de junio, la Federación de Profesores de la Enseñanza Secundaria y la Asociación de Funcionarios de la Universidad del Trabajo del Uruguay Realizan paros con movilización y ocupación de centros de estudio. Reivindican aumento presupuestal para poder llegar al 6% del Producto Bruto Interno para la Educación. Contra las medidas de represión sindical, además se movilizan por equipos multidisciplinarios para cada escuela técnica y la creación de cargos de gestión y servicios. Respetar la cantidad de estudiantes por grupo, mejorar las condiciones edilicias de las CISDI y eliminar las inequidades salariales. Por ese motivo es que entrevistamos a Margarita Causillas de la Asociación de Funcionarios de las Escuelas Técnicas a FUTU. Bueno, el primer motivo lo cual nuclea a toda la enseñanza es presupuesto, ¿no? Estamos en medio de, de la decisión de, de presupuesto. Todavía no nos han mostrado ni el Poder Ejecutivo ni el CTP, no nos ha mostrado la propuesta... Eh, para la rendición, y eso es una de las cosas que nos está movilizando, ¿no? El 6% como base más el 1 de TBI, para el 1 para investigación. Así que eso es lo que nos nuclea a todos eh, los gremios de educación. En el caso de la enseñanza técnica, además de la UTU, estamos pidiendo, eh, bueno, condiciones de trabajo, infraestructura, que los locales son muy viejos, eh, inclusive nuevos, están en malas condiciones eh, estamos también reclamando eh, que se deje de perseguir a los trabajadores que están sindicalizados que eso está siendo eh, común entre directores, inspectores regionales y algunos secretarios o secretarias de escuela eso es una de las plataformas que tenemos, por otro lado eh, que los grupos no sean tan numerosos, que se respete el grupo de alumnos porque eh, 40 chicos en un salón, ya sea en un salón de matemática o en un taller, es un disparate. Por otro lado, estamos pidiendo personal, o sea, eh, hace ya tres presupuestos, y en el caso de, bueno, la parte administrativa, psicólogos, asistentes sociales, hay una carencia que es impresionante. Es imposible funcionar en cualquier escuela, en cualquier centro de estudio, Eh, así sea en enseñanza media, como en bachillerato, como en terciarios, poder llevar adelante una currícula y un año lectivo, más o menos, eh, en buenas condiciones. Por eso se han dado tantos hechos de también de violencia dentro de las escuelas, porque no no no hay portero, por ejemplo, no hay portero, no hay limpiadores, no hay, bueno, no, hay, no está el personal adecuado para llevar adelante las tareas. Para Contacto Sur, desde el Cerro de Montevideo, informó La Cotorra FM. Vamos de Uruguay a Chile. Allí familiares de los condenados por el caso Luzín Guillén Macay hacen un llamado de apoyo y movilización al pueblo mapuche ante la condena política. ¿Qué ha ocurrido? Carla Mancilla, de Radio Universidad Austral de Chile, Valdivia, nos informa. Familiares de los condenados por el caso Luxinger-Mackay Hacen llamado a movilización previo a la entrega de sentencia En el marco del conversatorio sobre las irregulares del caso Luxinger-Mackay Los familiares de los condenados Luis Trencal y José Trencal Hicieron un llamado a movilización en los territorios Los dos condenados en el segundo juicio por el caso Luxinger-Mackay Arriesgan cadena perpetua al aplicarse en este caso la ley antiterrorista El próximo 11 de junio el tribunal dará a conocer la sentencia de este caso. Licet Millán, pareja de Luis Trancal, hizo un llamado de apoyo y de activar la movilización. Decía, somos familiares de lo injustamente condenado Luis Trancal, bajo ley antiterrorista en el caso Rosinger Macay. Eh caso Carriza hasta cadena perpetua de condena, eh, en este momento estamos esperando la lectura de sentencia que será el 11 de junio, para la cual estamos pidiendo a los diferentes territorios se manifiesten en en repudio a esta acción que es más que nada una condena política más que judicial donde se está aplicando la ley antiterrorista bajo un testimonio que fue obtenido bajo tortura. Juan Carlos Trancal convocó a las comunidades de los distintos territorios a manifestarse el próximo 11 de junio para expresar su descontento ante esta condena política. Y en estos momentos nosotros hacemos el llamado a participar y acercarse el 11 de junio a Tribunal de Justicia y en cada sector en cada territorio pueden movilizarse de manera independiente, pero siempre siguiendo la exigencia que nosotros estamos solicitando porque aquí la aplicación de la ley de terrorista no solamente para el peñe José Tralcal, Tralcal y también para el peñe José Paralino, sino que también para todo el pueblo mapuche y posiblemente va a ser utilizado también para todo movimiento social que se va en vida de en pos de una vida digna. Desde la defensa se manifestó que posterior a la entrega de la condena se procederá a pedir la nulidad del juicio en la Corte Suprema presentan en Paraguay un proyecto Acción Educación 2018 para mejorar la educación. Vamos con Elio lescano de Radio Fe y Alegría Asunción. Maiteite Tahuazú, América Latina, Caribe Peguana. Un saludo para la patria grande, América Latina y el Caribe. En Paraguay, la educación formal está en permanente debate y hasta en controversia respecto al modelo a llevarse adelante. Ayer martes 5 de junio fue presentada la iniciativa Proyecto Acción Educación 2018. Este proyecto no es una propuesta gubernamental ni empresarial. Es una propuesta de diversos sectores involucrados en el ámbito de la educación que busca redactar un diseño participativo de la nueva educación paraguaya a iniciativas de la revista Acción, una revista con casi 95 años de circulación en Paraguay. Uno de los principales impulsores del proyecto Acción Educación 2018 es el renombrado docente universitario Melquíades Alonso, integrante del consejo de redacción de la revista Acción, a quien seguidamente escuchamos dando detalles de la propuesta educativa Proyecto Acción Educación 2018 lo que se va a hacer es presentar unas propuestas con respecto a lo que tiene que ser el Congreso Nacional de Educación para que en distintos ámbitos, poros, se pueda discutir. Es una propuesta más, porque ya existe. El viernes pasado se presentó la propuesta de la UTEP Sindicato Nacional, ahora se, se presenta una segunda, tengo entendido que va a haber otras también, y eso es muy bueno, porque en realidad lo que vamos a tener es gente que está interesada en tener el Congreso, lo cual significa gente interesada en participar, en diseñar lo que tiene que ser una educación para construir el futuro de nuestro país. Lo que queremos con esto es alimentar estos foros para que en realidad la discusión sea, en distintos lugares, un camino de participación, con lo cual ya estaríamos cambiando lo que es nuestro modo de funcionar en la sociedad. En Paraguay se necesita apuntar a un plan educativo resultante de congresos o foros nacionales con participación protagónica de distintos sectores organizados, plural, que implique no un simple acuerdo entre políticos, sino un pacto social por una educación inclusiva y de calidad y ser un instrumento relevante para el desarrollo y consolidación de una política nacional de educación paraguaya. APB. Hasta aquí. Este fue el reporte de Helio Lescano para el Contacto Sur a través de Radio Fe y Alegría de Asunción, Paraguay. Y hasta aquí la emisión de Contacto Sur, les habló Javier Barrios. Para nosotros es un placer. Alegría, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo. Alegría. Ale, 2020. Te toca y te prende.